Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El paro docente contó con un 95% de adhesión. Se concentraron en la Plaza San Martín y Laura Wisner, secretaria adjunta de ADU, sostuvo que hay un sector que quiere que la educación deje de ser pública. No podemos dejar de, de pensar que que hay sectores que no quieren que la educación siga siendo gratuita, o sea, no arancelada, laica, de calidad y pública. Nosotros hoy más que nunca debemos estar en las calles salvaguardando esta, en defensa de la educación pública. Hoy nos encontramos en la Plaza San Martín, todos los sectores de la educación, es decir, nivel primario, secundario y universitario, en función a esto, en luchar en que el nuevo presupuesto... De, ...para el año 2019... ...contemple todos los requisitos que se necesita ...para cumplir con esas metas. Ana Wilgin, secretaria general de Utelpa Seccional Santa Rosa... ...en diálogo con nuestro cronista de exteriores... ...comparó el secuestro de la docente en Moreno... ...con la última dictadura militar. Es de una gravedad, gravedad que no tiene, eh, no tiene parangón... ...es eh, increíble lo que pasó ayer con Corina... ...que es la docente de Moreno... Eh, como les decía, estaban armando ollas populares, ya habían recibido amenazas, ya el SUTEBA había, eh, había denunciado las amenazas, eh, las familias, las madres y los padres eh, seguían con las ollas y seguían apoyando a los docentes, ayer la secuestran, le ponen una bolsa en la cabeza y le escriben, eh, no sabían decir bien si fue con un punzón o con un objeto cortante, eh, ollas no. En, en la panza de la docente. Es gravísimo. Estamos hablando de, eh, de cuestiones que hace, no sé, yo, soy, yo nací en el 76 y todo lo que tiene que ver con esa época eh, no quiero ni, que, ni nombrarlo, pero realmente son prácticas que nos llevan a pensar que un secuestro de, de esas dimensiones, un mensaje escrito en el cuerpo es de una situación gravísima y como docentes tenemos que tomar conciencia y no dejar que eso siga pasando. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, participó el martes del Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional en Buenos Aires. Entrevistado en Radiocracia, contó que exigen mayor presupuesto. Nuestra gran preocupación como rector es, es mantener nuestras universidades públicas y gratuitas abiertas para, para todos los estudiantes y pero lo, la verdad que después uno empieza a, a preocuparse de otras cosas, que, que, que ya digo, es fundamental te digo es fundamental eso, pero después nos preocupamos, por ejemplo, el tema de becas, que cada vez eh, las becas para estudiantes no alcanzan, eh, cuando estamos planteando que lo hablamos con varios rectores, que seguimos subsidiando y cada vez más, Eh, las becas, digamos, la, la comida de los comedores. Comenzó el programa de capacitación en planificación estratégica para pymes y comercios. Dialogamos con Pablo Marek, coordinador de la nueva licenciatura en administración con orientación en emprendedurismo y esto no se decía. Esta carrera ya al día de hoy está implementada 100%, ya tiene estudiantes cursando la licenciatura,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 cursos que se ofrecen a distintos sectores. A las 19 horas, los y las estudiantes en defensa de la educación pública invitan a la intervención artística que llevarán a cabo las activistas Meninas Sin Velázquez. Cari de la UNPAM en lucha dialogó con Radio Kermés y brindó detalles de esta actividad. Hoy a la tarde, a partir de las 4, eh, va a haber una, una actividad que se conmemora en los 200 años de Karl Marx Y después de esa actividad, a las 7 que termina, eh, va a estar eh, participando las meninas, eh, artistas locales pampeanas, mujeres, eh, que van a estar participando en una actividad que se llama re resignificación cultural eh, del espacio eh, que, que ha dejado la Virgen en la, en la universidad. Muy Entendemos eh, que es importante la resignificación de ese espacio porque más allá de que la Virgen no está y más allá de cómo salió o quién la sacó, Nos parece importante eh, darle un resignificado a ese espacio, porque es un espacio político, donde tiene un peso político, eh, por, eh, más que nada en cómo fue impuesta esa Virgen, que fue impuesta en dictadura militar, y junto a ella eh, fue eh, implantada una placa que conmemoraba la lucha al desierto. Nuestro compañero, Damián Repeto, compartió su columna literaria Balas que pican cerca. Hoy, George Simenon con su personaje más importante, el comisario Magret. Hoy voy a hablar más que de un libro en particular, de un autor y de un personaje. Se trata de un autor que es muy famoso, pero es más famoso que leído. Se llama George Simenon, que es un autor belga que sin embargo se lo asocia directamente por París porque muy jovencito se fue a vivir a Francia, que escribió 192 novelas, 158 cuentos, algunos libros de ensayos, y que creó un personaje que es mítico dentro de, de la literatura policial, que es el comisario Jules Magret, que protagonizó eh, 76 novelas de las 192 novelas que escribió Simenon. Radiocarmes.com